Bienvenidos aquí a LiraRoll, su programa dedicado a las guitarras, regresando por fin de estas grandes vacaciones que nos aventamos, no fue totalmente deliberado, pero un poco se sí tuvo que ver mi libro albedrío, y para regresar tengo aquí un inventado muy especial, así de esos que dices, no hombre, ¿no? que le doy las gracias de estar aquí, nada más las gracias que va a aclarar, tengo aquí a Juan Mendoza, de Transistor, ustedes lo conocerán por ser un personaje carismático. Interesantes, esos que puedes ver Apreciablemente en un zoológico Así que aquí está Transi Sor, eh, <risa> No podía ver, No podía haber definitivamente una mejor Entrada eh, Ha sido del, no sé, como si yo Entrara al Cirque du Soleil Y me presentaran Créeme, estoy agradecidísimo Estoy, eh, eh, ¿qué digo agradecido? Estoy <risa> orgasmeado Por esta Por esta, por esta introducción Muy buenas tardes a, por allá a todos los que estén en sus casas, en su show Bienvenidos a este, a este programa hombre, tan alegre, tan bonito Y para este programa les tenemos aquí preparados un mix que escogimos Juan y yo, un mix de puros covers de esos que fueron grandes artistas en su época que siguen siendo recordados ahora y vamos a empezar con un cover de Café Tacuba de Juan Luis Guerra este compositor dominicano me parece que tiene más de 20 Grammys sí, es un mendigo eh, este desde su gran éxito no de Burbujas de Amor no hombre una cosa una cosa excepcional este señor pero bueno aquí Quien se dedica a, re, a rehacer esta rola es nada más y nada menos que Café Tacuba, este ah, grupo, sí. uno de los mejores grupos mexicanos de los más reconocidos a nivel mundial. Y pues, pues vamos a dejar con ojalá que yo al café regresamos después de esto. Cose chepitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Y bueno, después de haber escuchado aquí a Café Cuba cantar Ojalá que yo en el café en el campo Vamos a seguir con uno de los más grandes intérpretes de la música mexicana Vamos a irnos así en orden cronológico Del más viejo al más moderno Van a ser puros compositores mexicanos a partir de aquí Y vamos a empezar con una canción de Tintano, ¿no? Por lo, por lo menos intérpretes, ¿no? intérpretes Por lo menos intérpretes mexicanos Ahí sí es como que lo que vamos a, a poner el día de hoy Y no podíamos dejar No podíamos dejar afuera a nuestros pachucos de oro, caramba. No, no podía ser así. Tenemos una, una versión de los Agachados, interpretada por la maldita vecindad de este grupo, que se podría decir que son la evolución de los Pachucos de antes. Se viste igual con claros y sacos largos. Fíjate que la última vez que los fui a ver fue por ahí de... Pues ya tiene, ya tiene tiempecito, ya tiene unos dos años. Estaban acompañados De este grupo que acabamos de escuchar estaban acompañados de Café Tacuba y también de Molotov y de Zoé. Bueno, que ahí andaba como que Zoé metido. Cantaron dos rolas y se fueron porque tuvimos la, la grata oportunidad de enviarles botellas, ¿verdad? Básicamente, este directo a su cabeza. Pero bueno, cuando salieron, cuando cuando el turno fue de la maldita vecindad créeme, es un fue un show. que raya desde lo espeluznante hasta lo erótico, de verdad, es, es un gran show el que hacen estos este, señores y bueno, obviamente una de las bandas de rock mexicano, pues yo me atrevería a decir que más innovadoras y pues chidas también Tienen mucha calidad, son muy buenos los músicos que tienen, claro, el saxofonista claro. hizo algo que yo nunca había visto antes, es tocar dos saxofones al mismo tiempo, y bueno, a qué pulmones. Si bueno, no me creen, veanlo en YouTube, por ahí búsquelos. es impresionante. Lo interesante es que también usa esa habilidad para para, para las, sus relaciones íntimas. Sí, también, no, ¿también? Pues, o sea, no. si yo pudiera hacer eso, también los usaba. No, no, no. Ah, no, no puedes, no. Este, pues saxofones no, ¿eh? Ah, sí, pero <risa> bueno. No hablemos, no presumamos, ¿no? No hay que dejar así como que a la gente que se imagine cosas, ¿no? Chicas, tranquilos, tranquilos sí, Si no, bien. ya saben, pueden decirnos, este, que quisieran de nosotros Nosotros le mandamos nuestra dirección de <risa> correo electrónico Para preguntarle si nos pueden dar su dirección de hogar Si sí, es cierto, fernando arroba kivoradio Y juan arroba .tk, Para que no sigan cochinadas y porquerias No es cierto, no es cierto Nos van a regañar en la casa. Nos van a regañar Bueno, este, vamos a escuchar los agachados de la maldita vecindad Regresamos después de esto A comer pancita Con los agachados Que vengo muy cruz, de todo La tiene suave Muy bien calentita Con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita Tacos muy picositos como a mí me va a gustar, dos meditos muy tiernitos en su mole de piquen, chayotitos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de ollas sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza. Se conoce y verdolaga frijolitos calditos con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Con el pancita, con los agachados Que vengo muy crudo, ay Pero no tengo quiñón La tiene suave, muy bien calientita Con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita Chicharón, muy picocito como a mí me va a gustar Romeritos muy tierritos en su mole de pipia Chayotitos calientitos con tortas de camarón No peregrado con volele con recetas dami toda ahí pum, dramón la lobero, pepe el toro, mantequilla, cabilla soy el mi podo, santo idlo demon se pusieron a bailar, y coperos, hasta fariscas, caseros, guapachosos y roqueros, los norteños y soneros, caraneros y ponqués, los astillos y el bandón, destaca cubos chaba flores y maldita vecindad, la Me pancita, con los agachados, que vengo muy crudo. tengo La tiene suave, muy bien calentita, con su callito sabroso y gordito, cebollita muy bien picadito. Chicharro muy picosito como a mí me va a gustar. Comeritos muy lleno en su mole de pipi. Chayotitos calentitos con tortas de camarón. tiene mole de ha sazonado con cilantro con su rama de pasote con su flor de calabaza. Se conoce y vendo las frijolitos calientitos con chilito picadito tortillitas calientitas charamascas con tepanche chileninos chalascados chinacates calchirudos chichimecas chispirines es camocha se me reventó el barzón. una cosa bellísima por parte de este grupo creo que este programa está saliendo bastante bien mi querido Fer me parece exactamente lo mismo eh, claro porque nosotros lo planeamos claro por supuesto si no pues la opinión que vale es la del público así que por favor comenten, díganos si está saliendo bien, no está saliendo bien está saliendo regular, está saliendo ahí la lleva, como sea, pero comenten algo por favor, sí, si quieren que Fernando salga del aire y yo ocupe su lugar Pueden comentarlo No es que vaya a pasar, pero comentarlo <risa> Pueden hacerlo, efectivamente Pueden hacerlo, pueden hacerlo pueden, <risa> Con que no pidan a Mariano Osorio en lugar de alguno de nosotros Con eso está, está Estamos por bien servidos claro. Y bueno, pues no podemos olvidar a uno de los grandes intérpretes sino yo creo que en las cantinas es el intérprete Más puesto También es el que más cantinas ha este, Inaugurado Un cantante como lo fue José José Mi chepe chepe, hombre, adorado y Un beso eh... donde quiera que esté, hombre, mendigo. Pues claro, claro este, Y yo creo que el tributo que le hicieron a él fue uno de los mejores tributos que se han hecho a los artistas Está muy bien hecho, está muy bien hecho el disco Y la canción que vas a poner es de... Precisamente este tributo es una canción de... Eh, mi querido amigo, hombre, cuate, que seguramente nos está escuchando Leonardo, Leonardo de Lozane Un saludo, carnal, claro que, estás escuchando. Qué mal que te saliste de fobia. Bro. Me fue de tu único momento, bueno, sí, lo, sí, lo que sabe cada quien. Sí, pero bueno, esta rol está chipocles y vamos a escucharla, mi querido Fer. Claro, si me dejas ahora con el Leonardo del Besaño, como se llame. En la mía, una Y en tu escalera un peldaño Y que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tu quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Lavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Muy bonita la interpretación de Leonardo De esta canción de José José Y vamos a seguir con otro grande de la música mexicana Uno grande por Pues por, por sus éxitos Es grande en todos los sentidos Por sus éxitos Por su cuerpo Es muy grande a esta altura eh, Por sus caídas sobre todo Unas caídas tremendas Las que se ha dado que han dado la vuelta Al mundo del internet Increíble Mi, hablamos obviamente de mi Juanga querido Mi Juanga dorado hombre Sabemos que solo la gente que Tiene demasiada confianza se dirige a él, la... así yo le digo Juan Gabriel Entonces, <risa> sí. una canción del disco del primer instinto de Jaguares Una adaptación bastante buena Y muy buen, muy muy buen disco que salió por ahí del 2002 eh, Una muy buena adaptación le imprime el, La esencia exacta de lo que es Jaguares en esta canción Y bueno Tienen como resultado una rola Yo a mi parecer Una de las mejores del disco, Miffer. Claro que sí, vamos a escuchar Te lo pido por favor De Juan Gabriel con Jaguares Vámonos level. Por favor Bueno, eso fue, te lo pido por favor, te los pido de favor que nos comenten, dedicada especialmente para nuestras chavas, hombre, porque ya, sabemos, sabemos que al principio pues como que ahí metimos la pata, si <coughs> sí, escribanos Este pero bueno, esta rola pues va dedicada para, para nuestras Para nuestras viejas adoradas que están ahí en la casa Claro que sí y bueno sabemos que nosotros hemos metido la pata pero ¿Quién no? No? Que no, que mande un comentario el que no, por favor. Para es? que no tengan ¿Sí? comentarios este programa. Sí, sí, sí. Todos, todos hemos metido la pata y lo que podamos. <risa> <¿cómo lo risa> podamos meter. Claro. <risa> Ese es el espíritu, eso es el espíritu. Bueno, ¿qué te parece mi fe? Si ahora vamos a escuchar una rola. Que en su versión original era cantada y era interpretada por un grupo. Que eran. considerados los maestros. Los meros meroles. De la música grupera. Así es. Este grupo que hacía que las señoras vieran una telenovela solo para ver el intro donde salía él. Un grupo como lo es Bronco. Exacto, con dos mujeres y un camino, me acuerdo perfecto. Salía Vivi Gaitán, ¿eh? Todavía estaba, todavía aplicaba Doña Vivi ahí. Y bueno, la interpretación que vas a escuchar, ustedes dirían, como un cover de Bronco en rock en español, pero fíjense que se oye bastante bien, es una. versión de división minúscula de esta canción que se llama Que no quede huella, que no y que no. Así es. Una letra impactante, ¿no? Una este. Una lección de vida yo diría. ¿no? Que, claro. que no quede huella. Que no, que no. Que no quede huella. Es que mira, esa esa frase la puedes aplicar para tantas cosas. Por ejemplo, cuando vas a matar a alguien, no tienes que dejar huella. Claro. Cuando vas a engañar a tu novia, que no que quede no huella. Quede huella. Y aquí, claro. Hay muchas cosas que esta canción nos enseña. No, hombre, una cosa bonita. Nos estamos echando de cabeza con nuestras señoras, pero no importa. No, no es cierto, no, jamás la hacemos en el huevo. Lo juramos. Adoradas. Este <coughs> bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué te parece? ¿Es, eh, que no quede huella. Que no y que no. <risa> con la división minúscula. Aquí regresamos después de esto. Canto amigos, es una más de dolor, si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor. Arrancarla de mi alma y mi ser Es aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Es aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no que no Que no quede huella No quede güey ¡No Señores, esto fue la rola De los más grandes de América Como no con todo gusto De Bronco, interpretado ¿Por quién más va a ser, hombre? Por división, minúscula. Por división minúscula Muy buena rola Y creo yo, mi querido Fer Que estamos llegando A la parte final de este programa De este bonito programa Qué caramba Así es, este acostumbradamente Aquí en Dira Rola Al final lo que hacemos es poner una melodía Este, con guitarra de base, por cierto. Muy bonito, pero, muy bonito. Pero hoy tengo una sorpresa para el público, para ti. Este... Ah, canejo. Hoy pienso hacer algo diferente. Hoy, cada que tenga un invitado, que espero tener varios, y no varios, mínimo unos cuatro en el próximo trimestre. Mínimo, ¿no? Este... Pues vaya a ponerlos a cantar. Verde. Así como lo hay, yo, pues como algunos sabrán, yo toco la guitarra, soy un amateur, pero no toco tan feo. <risa> este... y voy a tocar una canción que sé que te sabes ah, y vas canijo. a ser el vocalista porque si tocas un instrumento te diría toca ese instrumento bueno, pero como no tocas sí. entonces bueno. ah canijo. esto de verdad créanme me, me toma por sorpresa eh, no sé si ya lo escucharon pero estoy completamente ronco este... como Lupe de ronco no no, no. no. <risa> no ese era Bronco Estoy muy ronco porque estoy enfermo No hay problema, hay cantantes que han estado roncos desde los últimos 20 años José José es un gran ¿Puedo, ejemplo ¿puedo cantar, Puedo cantar como Alejandro Sanz, con esta voz así toda ronca sí, sí. Ah. <risa> Y bueno, la canción que vamos a interpretar y que bien, voy a obligar a, a Juan a interpretar aunque no les guste su versión <risa> Como estamos aquí <risa> corbeando, vamos a corbear una, una versión de Los Amantes de Lola De Beber de tu Sangre, esta Vámonos. canción. Esta canción del rock en español que a ustedes seguramente les va ha de haber gustado cuando la conocieron. En especial para los que seguimos esa onda. Cuando estábamos en la secundaria, precisamente. Sí, que, que venían en el disco de rock en, tu idioma, en tu idioma. Efectivamente, así que esta es la interpretación de Juan Vámonos, y mía sí. como el músico invitado. Me van a escuchar la voz al fondo para que Juan no se pierda. Híjole. Pero pues, esperemos que no salga no salga tan feo, ¿no? Muchachos, pónganle mute a los audífonos, bájenle, porque créanme que esto, esto va a ser horroroso. O va a ser la parte cómica del programa. No sé cómo ustedes lo vean, pero vamos a o ver. Sea, más, sea. Más una parte más cómica de lo que ya fue. Entonces aquí tenemos esta <coughs> versión nuestra de El verde de tu sangre. cosas en la mente me aterran, el pensar en todo y nada de una vez, el estar dormido, el soñar contigo, el permanecer perdido, Pensar en algo para hacer calor El moverme me hace titubear y dudar Pero esa imagen no será jamás El pensar en ti me hace recordar El encanto que provoca tu fragilidad Quedarme sentado aquí me puede congelar que hablar de ti me puede delatar Podría gritar que me dejes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 Pensar en ti, me hace recordar Que el encanto que provoca tu fragilidad Quédame sentado aquí, me puede congelar El hablar de ti me puede relatar Volví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 ¿Por me dejes beber de tu sangre? Podría gritar ¿Por me dejes beber de tu sangre? hombre, una, una cosa bellísima. De aquí, señores, a la academia, a la academia. No, no cabe duda que lo que acabamos de hacer, yo no lo sabía, no sabía que teníamos este talento. Créanme, somos capaces incluso de vender tal vez un disco de mirra, si nos volvemos cristianos. O de doble mirra. De doble mirra. No, hombre, eh, una de aquí las cosas que me hace pasar el Fer. Muchachos, muchas gracias por... Y muchas, perdón a ustedes muchachos Pero bueno, pues le pueden bajar O adelantar sí, al programa Antes de acabar tenemos saludos para Ah, para Fernando Flores Mota Cómo no, con todo gusto Ahí en el Twitter que nos andaba saludando pues Le mandamos un saludo y un abrazo Y esta canción, esta versión de Verde Sangre Juan versión. va dedicada para él Por ser el que nos nos está siguiendo ahorita Ya no nos va momento. a seguir si le dedicamos esa, esa rola, pero bueno Ah bueno, entonces no se la dedicamos, <coughs> el chiste es que nos siga ¿no? o sea. Sí, síganos, síganos Y bueno, este, para despedir el programa, ya saben, cualquier comentario es bienvenido, ya sea bueno, negativo o neutral, y les deseo que se estén pasando una linda tarde, noche, día, fin de semana, lo que sea que se estén pasando en este momento, y agradezco mucho la presencia de mi amigo y administrador Juan Mendoza por estar aquí en este programa. No hombre, una, una verdadera experiencia esto, eh, este programa tiene mucho, mucho por delante muchachos, Escúchenlo y apóyenlo Como apoyamos a todos los demás programas De aquí radio Esperamos que en el futuro haya pues, Más diversidad Más programas para ustedes Y obviamente van a venir sorpresas Para todos los que escuchas Así que no se despeguen muchachos Gracias, el placer de haber estado aquí Mi querido Fercho, es mi hombre Y nos esperamos Los esperamos a todos para una futura edición de Lirarol Hasta la próxima